Vamos a charlar con el entrenador de Obras Vázquez, Gregorio Martínez, que ya está en línea después de la victoria de anoche. 93 a 86 sobre Bahía Vázquez. ¿Cómo te va, Gregorio? Buen día, ¿qué decís? Hola, Santi, hola, Fabi, Fabi, ¿también está por ahí? No, no lo escuché. Sí, sí, te saludé yo, te saludé yo. Ah, disculpame, me escuché otra vez Santi antes No, no no, no, identifique no, no, no vos. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, Un poco cansado, ya, pero bien. bien. ¿Ya de vuelta o.? Sí, sí, estamos, estamos, estamos, ya estamos, estamos. estamos. Entonces, llegamos a las 5 de la mañana. Ah, bien, bien, bien. Vinieron en el vuelo de la mañana y está temprano. No, no, no, no. Fuimos, fuimos micro, fuimos micro. Ah, fuimos fueron en micro, micro fueron en micro. Sí, ah, sí, ah fuimos bien. Fuimos micro, bien, llegamos, bien. salimos del último partido y llegamos a las 10 de la mañana. Bueno, lo primero que te voy a preguntar es, este, le, le pregunto a todos los que utilizan el, el complejo, ¿no? Y, y van y, y se instalan ahí. Opiniones que que que, que te merezca el, el Dow Center, ¿no? Eh, Ustedes se alojaron ahí. De otro, fuera de contexto. tendríamos que tener mucho más pero lamentablemente tenemos visitas fuera de contexto es algo superador, absolutamente muy bueno y para los que nos gusta mucho esto es un deslizne. tenemos todo ahí podemos hacer todo ahí la verdad que maravilloso no tengo más que elogios sí y, y, y felicitarlo a Pepe por lo que por lo que hizo hoy realmente de, de, de otro de otra de, de otro, algo distinto lo que nosotros vemos Y únicamente lo vemos en el exterior. Está muy bien. Eh, ¿Qué facilidades te otorga eso? ¿Qué comodidades tenés eh, para, para poder entrenar y todo eso? Bueno, no, Mira, nosotros en realidad uno uno lo hace nada más que como visitante, pero supongo que trabajar en ese lugar debe ser algo buenísimo. Uno tiene la gente ahí para poder entrenar todo el día y la gente alojada en ese lugar no te mueves de ahí, tiene todas las comodidades, tiene todos los elementos necesarios. Eh, tiene un gimnasio de pesa al lado de la cancha, tiene... tres canchas disponibles la verdad que un departamento de primera de primer nivel la verdad que todo muy bueno la verdad que hasta la organización uno ve cómo se manejan los chicos allá adentro como lo hacen una estructura evidentemente bastante bastante horizontal en el cual todo el mundo tiene responsabilidades no la verdad que no, me, me gustó mucho lo que hice. está muy bien vamos al partido ahora nos metemos dicho esto Un partido que tuvieron que, que, dirían los puertorriqueños, bregar bastante para poder darle vuelta porque tuvieron una diferencia importante abajo. Sí, la verdad que nosotros sabemos que nos va a pasar cada vez que... Eh, es muy difícil. Nosotros ganamos dos partidos abiertos, ¿no? Le ganamos a Lota Platen, que a se abrió a partir de un momento, y a Ferro. Anormalmente. Anormalmente. Nosotros sabemos que para poder ganar, nosotros vamos a tener que, que trabajar mucho y, y jugar bien. este es un equipo que para, para ganar va a tener que jugar bien. Eh, aunque parezca una verdad una verdad de Perogrullo, pero la verdad es que hay equipos que por ahí no juegan tan bien y pueden ganar. Nosotros para ganar tenemos que jugar bien y sabemos que tenemos que trabajar con los partidos. ¿no? Eh, durísimo partido, eh, tuvimos seis trabajos en el tercer cuarto. Me parece que tuvimos la cabeza dura como para poder eh, no desesperarnos ante la situación y, y dar vuelta al partido, ¿no? Eh, en algún momento pensaron que lo tenían perdido, en algún momento tuvieron la cabeza eh, ya fuera de lo que fue el juego? No no, no, no, no. La verdad que no, por eso por eso pudimos volver al juego, ¿no? Por eso, por eso si no, no hubiéramos vuelto al juego. Faltaba, creo que faltaban, iban 6 minutos del tercer cuarto y estábamos 15 puntos abajo, Era 16 puntos abajo, sea que ganamos el último cuarto por 15. Eh, no, la verdad que nunca nos fuimos del partido, siempre... Si bien es cierto que nos habían sacado 15 puntos, también nosotros veíamos que haciendo dos o tres cosas, corrigiendo dos o tres cosas, podríamos volver al juego. Eh, a veces pasa eso, ¿viste? Uno no encuentra la vuelta al partido. solo veíamos que el partido estaba para, para poder para poder arrimarlo y bueno, por suerte tuvimos esa tuvimos posibilidad. Bueno, y en este caso un arranque más que positivo vale. jugando en condición de visitante. Tres jugados, tres ganados, nada mal, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Vamos visitante y perdimos de local. Eh... Yo no le doy demasiada importancia a ese tema de local y visitante, me parece que no hay que jugar bien para ganar, en cualquier cancha, eh, y depende mucho de contra qué rivales juegue también. Entonces no es lo mismo, si vos jugaste local, vamos a poner el nombre de apellido, eh, jugaste local con San Lorenzo que si jugaste visitante con San Lorenzo. Porque resulta que perdiste de local, ¿Con ¿quién? Con San Lorenzo, bueno, no es lo mismo que perder contra un par. Entonces, bueno, eh, esas cosas también bajan, depende, depende de sur nosotros Me parece que a la luz de los resultados el partido hispano de visitantes es un muy buen resultado. Eh, el, obviamente, el, partido, por el partido de Cerro también, por supuesto. Ya, pero me parece que nosotros aprovechamos una situación especial en el partido de eh, Lo de ayer es un poco ratificar el sistema de, de, de la visita, ¿no? Eso sí. De, de y lo cierto es que Obras, más allá de los cambios de temporada, más allá de que tal vez es un equipo que todavía está en construcción, que seguís trabajando muchísimo Para llegar a, a la, al más alto nivel, eh, siempre protagonista, está cuarto en la liga, digo. Eh, ¿Imaginabas este comienzo de temporada, sabiendo que ha costado muchísimo todo en esta temporada? Sí, la verdad es que yo tenía confianza en el equipo que podía competir. Eh, y tengo confianza y me parece que el equipo lo hace. Cuando compite, pueden pasar estas cosas, ¿sí? Ganar cuatro seguidos y, y como ganamos, entonces, bueno, metimos una, una racha ahí positiva y nos permite estar 5-2. De todas maneras, no, no, no hay que hacer demasiados análisis porque te vuelvo a decir lo mismo, no es lo mismo. Nosotros la, eh, vamos invicto a visitantes. Los próximos partidos son San Lorenzo y Comodoro. Eh, ¿Podremos mantener la localidad? ¿Podemos mantener el invicto? hace Va difícil. Eh, vamos a intentarlo, por supuesto, y vamos a tratar de competir. A esta altura, más que nada, uno debe buscar el funcionamiento del equipo, tratar de preservar los jugadores. Nosotros estamos con algún problema en alguna posición específica, ¿no? Nosotros... Eh, el americano que jugaba de cuatro lo cortamos y el, el suplente de, de, de ese jugador lo lesionó y el y ahora tuvimos dos partidos sin el tercero que es el Luca que, que estaba hizo de cuatro eh, lo, lo, lo lo disfrazamos ahí un poco de cuatro y la verdad que también un rendimiento excepcional pero contra Libertad y contra Olímpico no jugó Luca entonces en la rotación nos no afectó hay que establecer superponerse a esas cosas Y es muy importante que eso no no, no no lo deprima uno, ¿no? no Yo siempre le digo a los chicos, no, no, no falta uno, bueno, ¿qué hacen? No nos presentamos. No, vamos a jugar y vamos con lo nuestro. La verdad que también el equipo tiene en mi tercera temporada en el club como entrenador y ya me parece que tiene que tener algún valor eso también y tiene que dar un valor agregado a los equipos que recensaron este año. ¿Tenés pensado hacer algún ajuste en el equipo ante esas bajas, ante esos extranjeros que no... No rindieron y tampoco vinieron, ¿no? Eh, o obras termina así el 2019 y ya barajará y dará de nuevo en, a partir del próximo año. La verdad que no, no tenemos nada, estamos, estamos en eso, estamos buscando oportunidades y ver si nos podemos, si podemos incorporar un jugador más. Sí, eh, nosotros nos falta un jugador en esa posición, lo tenemos claro. No queremos apurarnos. Eh, los resultados ayudan ¿no? a Eso también, ¿no? Porque, bueno, está tranquilo. vamos todos tranquilos con, con los resultados pero bueno también sabemos que nos puede pasar lo que nos pasó la, la semana pasada ¿no? que el lunes y miércoles nos tuvimos a Lucy no teníamos un americano y el 4 que tenía que haber jugado el lugar del americano tampoco estaba y bueno se, se, se resintió demasiado la rotación a pesar de que Santi rindió conmigo Santi y Santi Barra rindió de acuerdo a expectativas pero bueno la verdad que no, no, quedamos cortos en esa posición terminó jugando en mi cerré también de Cuba, pero en fin Haciendo algunos parches para, para poder hacerlo. En una liga de 38 partidos eh, es difícil tener eso un tiempo Pero bueno. Eh. ¿Cuáles son hasta ahora la, la, la, la, canal, las virtudes ¿no? de, del equipo? Eh, estamos hablando con Gregorio Martínez. Digo, eh, para mí, o sea, una de las individualidades que sobresalen, no hace falta ser muy inteligente para esto, del equipo es este que está en un gran nivel Pepo Barral. Pero después veo un equipo intenso, ¿no? Y a la mañana en 3x3 comentábamos que, que, que puede correr un equipo que corre, que, que puede este, igualar la energía, que puede eh, te, tener jugadores en varias posiciones que son versátiles y sobre todo que creen lo que está haciendo, ¿no? Me parece que sí, la verdad que me parece que sí. Yo lo decía, los chicos antes jugar con el partido con Bahía, que íbamos a jugar con un equipo que tiene una filosofía distinta a, a, a las generales de la liga. pero que eso no tenía que hacer jugar eh, distinto a nosotros. Nosotros jugábamos con un equipo que corría mucho y no por eso nosotros íbamos a dejar de correr, ¿no? Porque una de las cosas que uno siempre dice cuando juega un equipo de ese tipo, bueno, no le cambiamos pelota por pelota, escondamos la pelota, tengamos el a. Y yo le decía los chicos no, nosotros tenemos que jugar como como tenemos que jugar nosotros, como jugamos nosotros, independientemente de que ellos tengan, sean, eh, a menos de lo que yo reconozco de la liga, es un equipo que juega... Eh, con más con más dinámica que nosotros con más velocidad de ejecución que nosotros no por eso nosotros teníamos un equipo nuestro teníamos que tomar los tiros que nosotros queríamos tomar y no lo que ellos nos dejaban y, y, y tratar de igual nosotros correr las transiciones como las corremos y ser un equipo agresivo y ser un equipo atléticamente que corre la cancha y la verdad es que lo hicimos ayer no o sea, nosotros no le ganamos a bahía eh, saliendo nuestra filosofía de juego eh, por momentos se jugó como quiso bahía por momentos se jugó como quiso nosotros de imponer nuestra filosofía sin, sin querer contrarrestar al otro, sino tratando de jugar como uno como uno entrena y como uno juega me parece que el equipo adquirió esa filosofía ya y lo hace con bastante placer, ¿no? con bastante gusto eh, se siente identificado un poco con la forma de jugar es lógico, no Son, esta es la tercera temporada te decía, yo llevo más de 100 partidos dirigidos al equipo por consiguiente con muchos jugadores que, que están desde el primer día, no los nacionales eh, casi todos, y hoy tenemos un solo extranjero nosotros Reisola, entonces bueno Pepo, Fernando, Ale Autaro Luca, Marbotti, Ibarra, en sí, fin, todos jugadores que se crearon en el club y que han incorporado una forma de jugar que me parece que era un plus ¿no? sobre todo cuando el equipo está convencido ¿no? me parece que eso es lo que está pasando ¿El equipo está lejos del techo o, o está cerca? No, a mí me parece que cuando uno tiene jugadores edad que tenemos nosotros, eh, el techo lo vamos a poner, lo van a poner los jugadores y nosotros con lo que podamos tratar de ayudarnos, ¿no? El eh, nivel de exigencia que tenemos nosotros en general es alto y los jugadores lo saben, pero todos, todos estamos con ese desafío, yo no, no me animo a decir que juegas el techo, porque el juego más grande que tenemos con nosotros es eh, que cumplió 25 años el otro día, ¿no? La verdad que decir que un equipo con, con... Hoy nosotros el equipo tiene cuatro jugadores mayores. Hoy tiene cuatro jugadores mayores. mayores de 23, estoy diciendo ¿no? Todos los demás son menores de 23 años. ¿Cuál es el, el, el, el techo de un equipo de eso? La verdad que es muy complicado decir que es el techo. Estamos con lo que estamos haciendo, creo que podemos seguir evolucionando y el techo le van a dar las capacidades de los jugadores Y como siempre digo yo, que los entrenadores no molestemos demasiado para, para que esas capacidades no se desarrollen. A veces somos más una molestia que, bueno, que podamos colaborar en el desarrollo de esos jugadores. Ojalá que el techo esté lejísimo, ¿no? Nosotros estamos conformes con lo que estamos haciendo, pero pero vamos, vamos a tratar de hacerlo mejor, por supuesto, todo lo bien. ¿Es hoy por hoy Pepo Barral uno de los mejores bases de la Liga Nacional? Y yo qué te iba a decir, para mí es un traje, pero. me parece que no es el único, ¿no? Me parece que hay muy buenos jugadores en esa posición, sobre todo muy buenos jugadores. ¿no? Eh, vos me estás hablando de ser un nuevo jugador y en la nuestra vía juega un tipo que salió, ganó las últimas cinco ligas en esa posición, ¿no? Entonces tenga cómo decir que es el mejor jugador. Eh, sin duda es el que yo elegiría, y sin duda que para mí es un jugador absolutamente dominante, no solo en mi equipo, sino en la competencia, ¿no? Eh, pero me parece que hay mucho. hacemos el que eso, si vos me das a elegir a mí, yo elijo verdad, pero lo, lo de mejor jugador siempre hay que poner en un determinado contexto, mucho más en un deporte de conjunto, yo, yo soy bastante sí. enemigo de poner a esos jugadores, es decir, esto es un crack, y debe ser un crack, pero la verdad que depende siempre mucho de lo que está alrededor, ¿no? en un deporte de conjunto, los, los premios individuales son muy relativos, al menos para mí. Son sí, las... sí, sí, comparto, porque también tiene mucho que ver con, con el entorno que tenga ¿no? Y sí, lo... sí, sí, por el ver en contra, eh, porque de, la, de las dos maneras, eh, De las dos maneras, a veces. Sí, de las dos maneras, que... de dos maneras. Sí, claro, claro. claro. Sí, porque sí, puede sí, ser que vos, vas. si jugás solo, tenés que hacer todo y en algún punto vas a hacer, si sos bueno, vas a Claro. Hacer... Y después, si tenés que compartir un poco, la, es hacer la figura o el primer jugador, Hay que ver si te adaptás o no. Hay un montón de situaciones que. Bueno, el deporte no es... Parece, me parece que Pepo tiene una gran virtud con sus compañeros y que no es un poco lo que hablamos antes del techo, ¿no? Eh, ¿Cuál era el techo de Barrales? del año pasado está mejor aquí. Está mejor, está mejor. Y el que levantó... Pues que tiene 24 tiempo. años. Claro, Tiene 24 años. Entonces claro. me parece que él va, también va adquiriendo una madurez física y tiene una gran ventaja Pepo, ¿no? Pepo es un chico que no se conforma nunca. tampoco también un partido con 27 puntos y, y el otro día contra Olímpico también un partido con 27 puntos y el equipo estaba molesto porque no hemos podido a nadie porque no habíamos podido jugar bien más que ganar. pues eso también le da un techo más alto esperemos Según. en algún momento eso le jugó en contra viste Según. en algún momento de su carrera lo, lo presionó demasiado estaba muy eh, se frustraba mucho bueno que tenga 24 años y tenga 25 años empieza a tener una madurez distinta una madurez física distinta después de un chico que el mayor problema que tenía era que no anotaba hoy tiene casi 20, 20 promedio eh no un, aparte de de que su evolución es constante su evolución es constante y me parece que, que, que a ver así como te digo eso te digo también que me parece que el equipo lo ayuda mucho me parece que el equipo tiene claro eso y lo ayuda mucho a hacer creo que le hace mejor a sus compañeros y su compañero lo hace mejor a él señor eh, felicitaciones sí. por la victoria eh, gracias por estos minutos Y nos reencontramos. El jueves lo veremos. El jueves. El ah, cuadranco. con San Lorenzo, claro. claro San, Lorenzo, con San Lorenzo, sí. Dios mediante. Vos ya la tenés fácil. El... Sí. <ríe> a, a, hacemos con como... eh, San Lorenzo como... Claro, la tenés fácil. Fa... Dos partidos fáciles son. Y sí, ganito. Ahí está. este Un abrazo enorme y felicitaciones por la victoria. Gracias a ustedes. abrazo a los dos. Bueno, la palabra de Gregorio Martínez, tuvimos también la palabra de Daniel Ure, dos equipos... Lindas charlas. Sí, las dos, lindas charlas, porque hablamos de Vázquez. De, de Estamos tratando de hablar un poco más de, de lo que es el juego, y hablando de los jugadores, un poco de los equipos.